Buenas tardes, Adriana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, saludo para toda la, la audiencia. Adriana, ¿qué, ¿cuál es este, la iniciativa que se empezó a tratar en el Consejo Deliberante y por qué fuiste convocada? Bueno, eh, empiezo a contar desde el lado nuestro como institución intermedia de, bueno, de acá de Santa Rosa. Perfecto. Nosotros en la Fundación Casa de Luz eh, tenemos varias ramas, algunas son educativas como los jardines, de infantes y hace unos años escuela primaria. Eh, desde la fundación siempre se trata de mirar cuáles son las necesidades de la sociedad de Santa Rosa y hace cinco años se comenzó a mirar que mmm, la comunidad sorda, eh, eh, casi 200 personas en Santa Rosa encontraban algún tipo de obstáculo para, para moverse en, en, en dentro de nuestra ciudad. Entonces se comenzó con talleres porque hay muchos eh, integrantes de la comunidad sorda que muchas veces no tienen ni el acceso a, a conocer la lengua de señas. Y bueno, comenzamos a, a ponernos en contacto con muchas personas que necesitaban esto, este, esta enseñanza, con familiares de, de niños o de adolescentes sordos. Y bueno, desde hace cinco años se están trabajando en talleres, ¿sí?, Y el año pasado en primaria, eh, primero y segundo grado, comenzamos a tener talleres los viernes. Y en esos viernes eh, los chicos aprendían las cosas básicas, las letras, decir su nombre, saludar a un niño sordo. A final de año pudimos visitar la escuela de sordos de hipoacúsicos de acá de la ciudad de Santa Rosa... Y fue algo eh, muy bueno porque era la primera vez que ellos recibían a unas escuelas que no tienen niños sordos en su matrícula, pero con un interés que habían trabajado todo el año para un objetivo que era ir y poder estar en contacto con ellos, jugar, establecer un vínculo que ellos tanto necesitan y muchas veces están bueno eh, relegados por muchas situaciones. Así que bueno, eh, en todo este trabajo surge esta iniciativa de la concejala Natalia Sueldo que muestra un interés de poder llevar esto que tanto se ha trabajado desde la escuela eh, también a lo público, ¿no? Porque eh, a través de una encuesta que hicimos a la comunidad sorda pudimos notar que el principal obstáculo que ellos encuentran es la comunicación. Entonces, si eh, la barrera comunicativa es un problema... Eh, había que de una u otra manera poder subsanar esto, ¿no? Eh, claro, entonces... y, a, y además la importancia de que cuando el Estado o alguna institución comunique, este, las personas eh, sordas puedan percibir de misma manera que les demás más la, la información que se brinda. Claro, porque lo que pasaba es que eh, una persona sorda quería hacer un trámite o ir al hospital o llamar a emergencias Y la primera dificultad, ¿cuál es? Encontrarte con una persona que atiende y no puede interpretarte lo que estás diciendo, no puede interpretar las señas. Entonces lo vimos como una necesidad en en Santa Rosa. Entonces, bueno, de ahí parte este este proyecto que la verdad que es hermoso y, y poder cumplirse y llevarse a la realidad va a ser muy bueno porque que un sordo acuda a cualquier, eh, a cualquier oficina pública y que lo, que lo atienda una persona que entienda sus señas, Eh, va a ser muy bueno porque va a mejorar la calidad de vida de ellos también, así que bueno ayer nosotros eh, fue la intérprete de señas que ha estado trabajando todo este tiempo acercándose a, a, a la gente que lo necesita que es Ivana Guzmán eh, y fue con tres eh, chicos, tres eh, tres personas una sorda, una hipoacústica y otro eh, adolescente que es eh, fue implantado y bueno, ellos pudieron expresar ayer que las principales barreras estaban en las oficinas públicas, o hacer un simple trámite que para cualquiera es, bueno, tiene que hacer los pasos, eh, seguir pasos, para ellos desde el inicio es, es costoso. Así que bueno, pudimos expresar todo el trabajo que hemos hecho, pudimos expresar, ellos pudieron expresar eh, las dificultades que han tenido, y hubo una apertura, y tanto... Eh, tanto la oposición como quienes eh, presentaron el proyecto, en forma unánime lo, lo reconocieron como algo re necesario acá en, en Santa Rosa. Muy bueno, muy buena iniciativa, definitivamente esto además hace que todas las trabajadoras y los trabajadores de la administración pública que tienen trato con el público en general este, tengan una capacitación más, sí. pensarlo de una manera abierta y flexible este, nos permite este, darnos cuenta Enseguida, Adriana, de que esto va a mejorar eh, la relación de, de muchas personas con sus atendidos, sus atendidas. Adriana, ¿cómo es que les surgió también eh, este interés por un sector que, por supuesto, como tantas otras minorías, puede estar sumamente olvidado de buena parte de la sociedad y hacer estas estadísticas, llevar adelante estos estudios? Bueno, eh, en realidad dentro de la fundación o dentro de las instituciones no había niños con este problema, pero sí veíamos que había conocidos, había amigos, había eh, personas cercanas que lo necesitaban. Entonces, eh, encontrarse con papás, que era la primera vez que tenían el acceso a a poder compartir con sus hijos un, un, la lengua de señas. Entonces, eh, y bueno, eh, hace un año eh, o unos meses se largó una encuesta eh, por YouTube para que las personas sordas pudieran comentar cuáles eran los obstáculos. Y bueno, en esa participación de responder, ellos, eh, su principal preocupación era esto, bueno, lo, lo de la comunicación. Entonces, eh, había que hacer algo, había que hacer algo... Y bueno, gracias a Dios nos encontramos con la concejala que que mostró un interés y se puso a trabajar en un proyecto que, que bueno, los incluye y, y brinda herramientas. Porque esto no es presionarlos a que se formen eh, la gente de la administración en en algo que no les gusta, sino es brindar herramientas para la mejor comunicación y para no excluir a, la, a, esta, a este grupo que, bueno, por mucho tiempo... Tendría que ser algo tan normal, ¿no? Nosotros en la escuela el año pasado nos dimos cuenta que tiene que ser algo tan normal la enseñanza de lengua de señas porque los niños eh, pueden acercarse a otros niños y comunicarse y eso fue, la verdad, el encuentro de, de los niños sordos con los niños de la escuela nuestra fue algo eh, que va a quedar en, la, en, en nuestras memorias porque cada uno se presentó con sus nombres, eh, su edad, Eh, a qué escuela iba, y los niños los entendían, los niños sordos. Entonces, compartir un mismo código es, es buenísimo. Muy bueno, muy saludable además parece Adriana esta, sí. esta experiencia que, que nos contás y que ha sido sumamente gratificante para vos, nos imaginamos, para tus alumnitas, tus alumnitos. Adriana, ya eh, cuántos años tenés en la, en, en esta eh, profesión, vamos a poner, porque vos podés poner otro otro nombre a ser docente y ahora ya a estar como directora de esta escuela. Son poquitos años, son seis años y, y bueno, la, la escuela nuestra tiene esa particularidad. Somos todas maestras que nos, in, nos iniciamos recién en, en, en la carrera, pero, bueno, eh, sabemos que hay cosas que hay que trabajar y que muchas veces son olvidadas en otros, en otros ámbitos. Entonces, eh, bueno, esa es la particularidad de nuestra escuela. Eh, es una escuela nueva. Eh, con grupos reducidos de niños y son todas maestras que comenzamos recién nuestras carreras pero bueno, tenemos eh, la verdad que eh, atención en, en lo que la sociedad necesita bueno, porque no, sol, no solamente formar a los niños en, en lo que necesitan saber de, de, de contenidos y todo eso sino que ellos entiendan desde chicos que la solidaridad es algo que el, tiene que estar en ellos y y aprender otra lengua para comunicarse es una herramienta que se les está dando así que bueno tal cual pero tengo. además es una es un trabajo este, formidable y sumamente importante formar con cuidado y con cariño a esas sí. a esas personas que están preparándose para, para el día de mañana este, tomar el, su lugar en la sociedad y tener las consideraciones que merecen nuestras hermanas y hermanos que no escuchan como nosotros Eh, Adriana, la verdad es que es muy muy interesante. Bueno, vamos a seguir el debate en el Consejo Deliberante. Sí, esperamos el día de mañana porque, bueno, creemos que así como unánimemente mostraron el apoyo, mañana eh, bueno va a pasar realmente la aprobación en forma unánime, así que no no hubo ninguna ningún concejal que se manifestara en contra porque es esto es un proyecto que incluye a todos. Así que, bueno, esperamos el día de mañana donde... Eh, se puede aprobar y pasar a, a ejecutivo del municipio y yo creo que, bueno, va a ser un motivo para festejar. Muy bien, muy bien, seguramente así va a ser. Adriana, ¿cómo se sintió estar ahí? ¿Qué estabas? ¿Te, te pensaste como, dice, Uy, voy a ser concejala un día. ¿Eh? ¿Se te ocurrió? o ¿Cómo te sentiste mientras estuviste en el consejo? Es una responsabilidad muy grande porque, bueno, eh, había que contar un poco lo, lo que uno va haciendo, los granitos de, de arena que va sumando cada día y, bueno, eh, pero me sentí acompañada porque, bueno, ya te digo, eh, somos un grupo de trabajo que venimos hace tiempo eh, tratando de, de, de sumar en la sociedad. Así que eh, me sentí acompañada, estuvo el intérprete de señas, estuvieron los chicos que nos acompañaron, que, bueno, dieron de su tiempo porque realmente querían querían contar su experiencia y bueno, se los pudo escuchar, se los pudo escuchar porque hubo un intérprete que, que, que pudo decir qué es lo que estaban ellos queriendo comunicar. Así que este es el inicio, bueno, de, de lo que creemos que va a ser cambios en el municipio. Empezamos por el municipio, pero puede ser que llegue a la esfera de, de provincial, así que... Muy bien, eso estaría muy bueno también y sí. mira, aunque sean cambios en un barrio, ya empieza a cambiar el mundo de esta manera, Adriana, sí, sí, sí. con personas como vos y con las personas con las que estuviste trabajando este y con vuestro compromiso seguramente eh, la sociedad va a sumar día a día. Te agradecemos sí. este contacto, Adriana, y bueno, ahora estás en nuestra agenda, así que por ahí te vamos a robar otro pedacito de alguna otra siesta para conversar de cómo de cómo puedes llegar a seguir esta iniciativa, por esa esa senda provincial de la que hablaste. Eh... Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por el interés, porque brindar el espacio, unos minutos para contar todo esto, que por ahí la gente no lo sabe, eh, hoy ha salido en los diarios y creo que mañana también eh, va a salir, pero mucha gente no lo conoce, este trabajo. Así que es bueno eh, dar unos minutos y que, bueno, eh, Santa Rosa conozca que, que hay gente que está que está trabajando por aquellos que bueno que realmente lo necesitan ¿no? es un granito de arena un granito de arena pero bueno pero es, es significativo es, es significativo sí, sí. Adriana ya me imagino que conoces algunas caritas y si pensamos en lo significativo que es para algunas personas te agradecemos sí, sí. y que tengas buena buena resto de la jornada Adriana buenas tardes para ustedes también Adriana Herrán es la directora